Y ya tú sabes que las entrevistas no paran, las entrevistas siguen directamente desde el 787, óyeme, desde el área del sur de Ponce, uno de los leones, Gelostar. Star. Sí, es la película viviente, el escritor de escritores que es la hay y Blacomar, gracias por la invitación nuevamente a Alto Calibre, el show. Lo más sólido, lo más que saben del reggaetón. 24-7, ya tú sabes, las dos horas más impresionantes de reggaetón las escuchas aquí en Alto Caldera Radio Show, 24-7, así que, Gelo, óyeme, eh, eh, ahorita vamos a presentar a lo que vinimos, pero Gelo ha hecho un boom de la noche a la mañana, ya tú sabes, tienes un montón de, de videitos por ahí por YouTube, que lo que tienen son, ya tú sabes, un montón de views. Eh, cuéntame, ¿cómo está la industria ahora mismito, verdad? Porque hay que ser real, ¿cómo está la industria de reggaetón en cuestión de disco? ¿Para cuándo tú visualizas que va a salir el disco de la película viviente? Hacho, pues yo lo estoy visualizando para... para empezando el, el, el, este semestre nuevo de clase en agosto, septiembre. Es el los meses que estoy visualizando porque ahora mismo se, se hace arreglado Hay muchas canciones, ¿verdad?, que tú has dado la verde para que la suelten por internet. Todas las canciones que han soltado por internet tienen que ver con el disco de la película Viviente o son canciones, ya tú sabes, para que la gente dé el download, pero no tiene que ver nada con, le con, con el disco tuyo. Pues fíjate, te voy a hablar claro, eh, muchas de las no tienen que ver nada con lo que es el disco de, de la película Viviente. El único tema que, que tiene que ver algo para mí, que va para mi disco, si o si sí, te llamas que tú dices? Un tema que representa nuestra música. El reggaetón, ¿Me entiendes? Y el reggaetón no muere mientras yo exista. So. Ese tema va para mi disco Ciosilla, que es uno de los favoritos por YouTube, uno de los más views que tiene, más comets. A toda esa gente que siempre me dejan coma y en verdad un abrazo bien grande, pero... te vi también en uno de los videitos eso que también tiene pues una canción con uno de mis ex jefes, este el señor Vicocí, este cuéntame de ese tema. Wow pues este tema ahora mismo es el tema más ansioso que estoy por terminarlo, ya ayer mismito, ayer mismito, ya desde el Estel metido un call y ya estado encima de eso. O sea que él, él está bien emocionado con el tema y yo estoy más emocionado todavía ya que Vico mentira. sino es que, pues, mucha gente que tiene más Tratan a los demás como menos Y pues ahí es que venimos a, a A rescate nosotros, ¿me entiendes? A dejarles saber que todos somos iguales ¿Me entiendes? Que cada cual tenga sus defectos Ok, ya tú sabes, que los tal Por aquí, por alto Cali, el radio show Oye, no la calle del oxígeno, ¿me entiendes? Que es esa única calle donde tú respiras Y retiras mentiras, retiras problemas bam, bam, bam, Pero pendiente, que tampoco pronto sales de esa esquina Para allá Pero la vida es real y ahí es que viene lo bueno. Ese es así, así que ya tú sabes, este, mensajes con conciencia de parte de Gelo Stal. Oye, este Gelo me llamó la atención sí, ahorita, este, que está hablando fuera del aire, este, algo de que vas a representar este fin de semana. Y quiero que deje a la gente bien claro qué es lo que está haciendo Gelo, porque aunque oigan a Gelo por ahí cantando que si Putipuerca, que si siendo cohete, que si esto es y lo otro, también este Gelo pues. pues da sus cositas a la gente que necesita. ¿Qué estás haciendo este fin de semana? Claro, no, Esto es, es algo bien importante. Todo es una de las cosas principales en lo que es nuestra carrera de artista. Todos los artistas, en, eh, sin, sin nada de, de descripción de música, cualquier artista sabe que, que la, la obra de caridad, cuando es de, buen, de buena manera uno la hace, En un de la gueto, mezclarlo con otro combo de, de los de los merengueros, que si, que si Grupo Manía, Límite 21, que si el grupo Carita, ¿entiendes? vamos a hacer una unión de artistas y vamos a recaudar fondos para, para un niño que se llama Steven Ayala, que ahora mismo está sufriendo de un tumor de cáncer en el cerebro y es algo bien triste decirse porque es un niño bien alegre, ¿me entiendes? Y, y, y, y. y en verdad pues me llamaron, me hicieron la oferta y yo para estas cosas nunca digo que no porque yo en verdad yo tenía bien fuerte y he tenido muchas cosas y he, y he tenido la, el paqueo me entiende he tenido el paqueo de, de, mi, de, mi de mis propio de propias amistades. Esto, este weekend estamos haciendo en la cancha Pachín Vicente Ponce que es la cancha de los leones de Ponce eh. pues ahí vamos a estar los artistas pero tú, el grupo Este, este weekend para la gente que sepa de que lo sales así de esa, de esa manera así que ya tú sabes este domingo en el pachín Vicente Ponce ya tú sabes los reggaetoneros versus todos los que se sí quieran unir sean salseros sean merengueros sean chateros sean los que sea ya tú sabes versus los reggaetoneros que lo volviendo ya tú sabes lo que es el disco de la película viviente cuáles son los featuring ya oficiales que tú tienes ahí en ese disco que tú dices va a salir fulano fulano fulano fulano oficial oficial como oficial porque es que yo quería sacar tato. Pero voy a tener que sacarle como 18 más Porque el público yo sé que quiere más de mí So, ahí ahora tengo Ahora tengo, ahora tengo oficialmente Tengo un tema con Maximan y Yellow Star casi así, J, J King y Yellow Star Ellos no van a salir juntos en mi disco Para la gente que no lo sabía Voy a salir yo y J King solo Y yo y Maximan solo Este va a ser algo bien nuevo Y está por encima de los niveles sé que va a ser el agrado de todo el mundo eh, Tengo a Randy y Joel Joel y Randy Que ayer mismo, ayer mismo estaba escribiendo el Ya tengo bajo mi poder el tema, ya que soy el escritor de escritores, tengo un mega, mega, mega, mega, mega palo para nosotros. Y tengo a, a, a, a tengo al señor Daddy Yankee, de big boss, con el tema que se llama Un Chulao", Chulao, Tenemos un super mega tema, mega tema, que ya está hecho, producido por Jai Toli y la guitarra Napil de Viva Nativa. Eh, por supuesto, a la que este es mi hermano del alma, de este es de los caballeros de nuestro género, de los más humildes. Eh, y tengo a Julio Voltio que somos de de calle, ¿entiendes? Y tenemos ahí, por supuesto, chino niño, que es ahora mismo mi mi, mi, mi gemelo. <risa> este es mi gemelo, para todos nos unimos, para todos los, los, los remixes, yo lo llamo a él, porque Porque es un caballo, de verdad. ¡Wow! Ya tú sabes. ya oh, María! Para... Todos los que están por encima de los niveles, en verdad, no le voy yo, en verdad, yo estoy, yo estoy bien seguro que no voy a defraudar a mi público, ni a mis fanáticos. Que me, que me llevan siguiendo bien desde hace tiempo y toda esa gente que ahora mismo, wow, me escriben por Facebook y MySpace, pero como si ellos me amaran, ¿me entiendes lo que te digo? El público es el que me tiene escribiendo por encima de los niveles, ¿verdad? Es La que voy a escribir, pienso en mi público, en el público que va a opinar, en el público que va a venir a decir inmediato, en verdad. que ya tú sabes le da que lo le da gracias al público que lo tal le da gracias a la televisión que lo tal le da gracias a la radio a la prensa porque si ninguno de o nosotros el día, alto calibre show obligado obligado no, now now now no, ya tú sabes como diría ya tú sabes el de la GC, de la ghetto el jefe del bloque no de verdad que yo te quiero dar las gracias porque en verdad pues llevamos contigo wow desde que empezaste desde que prácticamente no eras nadie y hemos visto cómo has progresado en el género mucha gente te te cerraron la puerta te en verdad en verdad para toda esa gente que se preguntan wow este tipo viene con tantas canciones con tantos bichos con lo de bico con lo de coscuyuela con lo de, en verdad en verdad todo esto me lo he ganado yo me entiende me me me me no es que ah mira vamos a hacerlo no es que está todo el mundo de acuerdo Ya tú sabes, así que yo de verdad, de verdad, te doy, bueno, éxito, éxito tras éxito. Bueno, Gelo, antes que te, que te pidan la canción, ¿qué, ¿qué la gente puede esperar antes que salga tu disco? Porque yo sé que tú sigues soltando de mitas, ¿qué la gente puede esperar en una o dos Pero semanas que por Que pueden esperar, en verdad, que es que no, nunca lo puedo dejar de, de, no me voy a dejar de no escucharme, ¿me entiendes lo que te digo? Ellos siempre van a esperar, van a, van a esperar. ese es así, ese es así, así que bueno, miente le damos sea, te haré mi parte, o sea, canciones que yo escriba respirando música a mi público porque yo sé que se van a pegar como hasta el sueldo hoy se han pegado casi todos los temas que yo escribo vamos a ponerle casi todo eh, pero en verdad contentísimo con lo que está sucediendo blanco. ha vivido mi vida como una película y viviente es que estoy vivo, de eso siempre, de eso siempre hemos estado seguros, eso siempre hemos estado seguros, pues bueno, Gelo, te damos las gracias por estar aquí en Alto Calibre Radio Show, presenta nada más y nada menos que el Remix, el último Remix, <risa> Dios mío, con todo ese <risa> combo, ya <risa> tú sabes. haciendo Alto Calibre el Show <risa> con <risa> Blaco Mario, y estoy entiendo todo el escritor de escritores, el rey del discotequeo, presentándole el Remix la